La ansiedad de las cosas Caminando por un cielo de césped Y respirando el aroma del mar deseado Corriendo por el paseo de baldosas Y dejando que la mente silencie su voz Hay un estanque donde se puede parar a descansar Y su agua refleja un rostro desconocido Dos estatuas rodean la fuente Y miran hacia el agua buscando el infinito Praderas de amarillo y oro ...que se ondean al sol del viento... ...árboles sabios al fondo... ...que cierran filas frente a todo... ...un acantilado durmiente... ...que pelea contra las olas jóvenes... ...un paisaje cortado a cuchillo... ...como una tarta devorada por un niño... ...el sonido de Neptuno... ...arañando la carne de Gea... ...que gime y disfruta deshaciéndose... ...mientras en el Olimpo... ...han colgado el cartel de Cerrado... ...para bajar a la ciudad vestidos de mortales... ...las calles guardan mil secretos... ...y las terrazas de los bares piden tardes de tertulia... ...la soledad inunda los bancos del parque... ...que hace tiempo acogieron a tantas parejas... ...las paredes se van desvistiendo de pintura... ...para mostrar manchas que el tiempo exige... ...los pasos que antes rebotaban en ellas... ...son lejanos, como un vídeo roto en un descampado... ...las farolas van perdiendo su color... ...y las luces lloran por alumbrar un poco más... Los perros ya no paran junto a ellas y sus correas tiran hacia la rutina. Es un paseo por el campo inerte que se va destruyendo a sí mismo. Las plantas, la tierra, el viento, ahora son casi cemento, pidiendo tan solo una hora más para poder contemplar, al menos, la puesta de sol, los ojos del horizonte, la lejanía de aquellos días felices que todavía podemos ver cuando acaba la tarde.